Buenas buenas noches a todos. Darles la la bienvenida formalmente como intendente de la barría a todos aquellos que año a año nos acompañan en este festival porque habla del cariño, del aprecio, del reconocimiento para nuestra ciudad y del reconocimiento para este festival en particular que hace que año a año cada vez más gente se acerque a esta fiesta. Una fiesta que tiene por objeto obviamente conservar las mejores tradiciones argentinas. El hombre a caballo, aquel hombre que pelea con el animal, pero que lo quiere, que lo puede domar, y que año a año vemos cómo esta fiesta de la doma, esta fiesta del folclore, mejora su caballada y desafía cada vez más al hombre en la calidad de los caballos que pone frente a ellos. Y también esta fiesta que reconoce a la música, a la música que recoge nuestra historia, que recoge nuestras tradiciones, al folclore argentino, a la historia que mejor, a la música que mejor nos representa. Y año y año vemos cómo estos casi 200 artistas, estos casi 200 músicos que se presentan en las peñas y en el escenario central tienen el gusto, el placer y el cariño de sentir a su gente que reconoce en la música y se identifica con esa música. Este festival para nosotros queremos que se vaya constituyendo y ya creemos que sea constituido en la fiesta popular más importante de la provincia de Buenos Aires, en el festival de doma y folklore más importante de la provincia. Y como nos gusta decir, En la fiesta y en el festival que inaugura los festivales nacionales más importantes, aquellos que se hacen en otras provincias y que cuidan, conservan y defienden las tradiciones de los argentinos. Por eso la Barría le abre las puertas. Hacemos un gran esfuerzo y un gran esfuerzo para que año a año este festival vaya mejorando y encontramos también que año a año ustedes con su convocatoria, con su presencia acá responden afirmativamente y confirman que la Barría tiene el mejor festival de doma y folklore de la provincia de Buenos Aires. Y por último este año en este año particular del bicentenario ha sido un año que nos ha permitido a los argentinos abrazarnos a la bandera azul y blanca, abrazarnos a nuestra bandera, a nuestro irno, mostrarnos juntos, saber que tenemos un destino común y sabemos que estamos creando y construyendo un gran país. Argentinos, hola barrienses, amigas, hermanos y hermanas que todos los años nos acompañan acá en la Barría. Bienvenidos a esta fiesta y vuelvan el año que viene. Muchas gracias. Señor intendente municipal, queridos José, señor presidente de del club, comité organizador, señores funcionarios, pasajadores, pueblo de La Barría, vecinos. En primer término, yo quiero agradecerle porque cuando uno hace una fiesta popular, una domada, una jineteada, no lo hace por uno, lo hace por los propios hijos, porque nuestros hijos Aprenden a amar desde el lugar en el cual nosotros venimos y eso no tiene precio, lo mejor que le podemos transmitir a nuestros hijos en nuestra tradición, nuestros valores. Y qué bueno que no vengan de afuera a imponernos las cosas que son nuestras. Durante mucho tiempo se pretendió que nosotros olvidáramos nuestras cosas. Cuando veíamos a un gaucho vestido se reían. Qué bueno que hoy empecemos a valorar que el gaucho vestido es nuestra tradición que el hombre se pone lo mejor de sí para vestirse, que se pone lo mejor de sí para su caballo y que con la destreza refleja esa vocación que tuvimos desde nuestro nacimiento en la patria. Así que yo quiero agradecerle a ustedes por ser cuna de la tradición. Olavarria ha puesto un empeño extraordinario en ser esta octava edición de la fiesta de doma y folclore. Yo me comprometo, estoy viendo que el escenario se llama Horacio Guaraní... ...cuánta tradición, cuántos valores... ...y eso es lo que los argentinos no podemos regalar por nada del mundo. Yo soy hijo de gringo, nieto de gringo... ...y en mi Chacabuco natal se estaba organizando una jireteada... ...en este preciso momento. Y la verdad que siento la enorme alegría de ver cómo vamos revalorizando... ...las cosas que no son propias, las cosas que son nuestras. Ojalá que haya muchas fiestas populares... Ojalá que nuestros hijos tengan la posibilidad de ver nuestra historia, cómo se hicieron nuestros abuelos, cómo fueron los padres de nuestros abuelos, nuestros propios padres, porque creo que ahí está el otro camino, el otro camino al que no le ofrece destino. Muchas veces la sociedad consumista no le ofrece destino a nuestros hijos y muchas veces se tapa lo mejor de nuestras tradiciones. Yo me siento, creo que nosotros tenemos mucho para ofrecernos a nosotros mismos y también para contarle al mundo cómo nacieron cada uno de los pueblos, por qué los pueblos de las naciones más desarrolladas muestran cómo nacieron y los otros vamos a sentir vergüenza de mostrar al hombre a caballo, a nuestro gaucho, a nuestra tradición. Es nuestro, es de nuestra azul y blanca. Por eso desde el Ministerio estamos convencidos que esta es la última doma importante del año, pero la primera a la que abre temporada y yo me comprometo le decía José en trabajar en que esta doma sea declarada de interés nacional y que sea la fiesta nacional de la provincia de Buenos Aires. Y ojalá el año que viene podamos tener los bonaerenses una fiesta que lo mire toda la Argentina. Gracias por el esfuerzo que hacen. Están haciendo patria, están creando cultura nacional. Viva la Argentina, viva cada uno de ustedes, viva nuestros payadores y que Dios nos acompañe a todos para sentirnos más hermanos. Muchas gracias.